A través de la Secretaría de Economía Social, que dirige el compañero Emilio Pérsico, compañero de la UTEP, <risa> claro eh, las, unidades, las unidades de gestión, o sea las organizaciones, tenemos distintos tipos de unidades de gestión. Una de las unidades de gestión tiene que ver con la capacitación. Bueno, nosotros gestionamos esta unidad de capacitación... El año pasado estuvo un poco parada a través de todos los cambios de ministerio que hubo, sobre todo el Ministerio de Economía y hace un mes aproximadamente si no me voy mentir comentar dieron curso a todo lo que nosotros habíamos planificado La agrupación de Frente planificó 96 cursos para ser en este año distintos cursos de capacitación y de formación laboral Empezamos con un primer trimestre que tiene 20 cursos Lo que hicimos fue como somos siempre nosotros, ser solidarios y ofrecerles a distintas organizaciones en distintos puntos la posibilidad, no solamente de que se dé el curso, sino que el docente sea del lugar que da el curso, ¿no? Porque si no son solidario a medias, te quedas con el recurso y el otro da el curso. Así que bueno, esto es lo que estamos hablando hoy, del tema de que la capacitación es fundamental para la economía popular, claramente, además de las unidades de gestión que tenemos de productivos y de construcción pero esta particular nos permite salir de Máximo Paz, que nuestro lugar común y de origen, a el resto de Cañuelas. Por eso están acá distintos compañeros que van a contar qué cursos se van a dar en las distintas sedes que vamos a tener en esta primera etapa de que es un trimestre. Pueden aplaudir. Ah, oh, no, eso no se dice, ¿no? Eso corta, corta, corta. No, igualmente hay flyer. De cada eh, sede que va a ser hay flyer. Lo compartimos recién, acaba de venir una vecina de cañuela pidiendo uno que se va a dar acá. Entonces, y en los flyers hay números de teléfono eh, donde pueden llamar para reservar un lugar. ¿no? Todos tienen un cierto... ¿Qué se va a dar en WOMA? Se va a dar, en se va a dar eh, género, eh, ¿Cocina? Come, cocina para comedores, se va a dar ah, introducción textil, textil y eh, eh, cuidado para las infancias. Esos son los cursos que se van a dar en Bona. Nosotros estamos en la Agricultura Familiar, con los cursos dentro de la Agricultura Familiar. La unidad de gestión nuestra está en el barrio La Ganita, Levene, Estación Levene. Ahí hay una unidad productiva a la vez. y Ahí vamos a brindar los cursos de Soberanía Alimentaria, el curso de Huerta Comunitaria, y el curso de Grumo y Compostaje esos tres cursos eh, con práctica teórica o sea teoría y práctica van a poder darse ¿sí? ahí es conocido como Huerta Agroecológica Pachamama Pulipales bueno yo voy a leer un machete que me dice eh, bueno bienvenidos a todos y a todas a este lanzamiento de nuestra unidad de capacitación lo que está explicando Marta producto de la gestión de la agrupación de frente a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un trabajo arduo y en conjunto lo mismo que dijo la compañera Marta integrando así a quienes también van a coordinar los diversos cursos en las distintas sedes tales como UOMA, Pachamama Curri Parvi, Feria de Mujeres Mercedes Sosas y el Frente Grande de Ruta 3 que busca brindar herramientas no solo a los compañeros sino también a la comunidad perteneciendo a la agrupación de Frente integrando la unidad de Frente de Formación Integral sabemos bien lo importante que siempre es para nosotros nuestra organización la educación y capacitación Sabemos y queremos compartir también desde nuestra experiencia el trabajo que se realiza para que nuestros compañeros y compañeras puedan acceder a la formación que en muchas ocasiones se debe llevar del poder aprender por falta de acceso o de oportunidades. Y hoy nosotros, mediante la gestión de la agrupación y la perseverancia de todos, damos cuenta de que sí se puede y lo hacemos posible. Perdón, Marta, ¿sabó ¿Por qué es para... en Máximo Paz, en la Máximo Paz se da... Cultivo de plantas aromáticas y medicinales, que ya el cupo está lleno. Arte y cultura comunitaria, lo mismo, ya se anotaron todos. Promoción del deporte socio sociocomunitario, que también está lleno. Introducción a la planificación, queda 10 cupos. Introducción a las unidades productivas, que también está lleno. Son los 5 que se dan en Máximo Paz igualmente esto para que por ahí sepan los vecinos sí sí sí sí es mucha demanda lo podemos repetir a los cursos también para que se les se repite lo podemos trasladar también para el barrio de ruta 3 uh -huh. o lo podemos traer de la UOMA, eso lo podemos repetir por más que tengamos 90 y, 96 cursos en donde también hay Eh, formación profesional como soldadura, herrería, electricidad, electricidad muchos que son de laburo... Eso, eso vienen después, eso vienen después sí. claro. Se planifica sí. por trimestre, eso es lo que nos pidió el Ministerio. ¿Y lo de lo, eh, para los de Trabajo o para la Comunidad los General? Lo vimos a la Comunidad General, pero nosotros por supuesto que también. hacemos hincapié en que los programas los compañeros del potencial puedan capacitarse, ¿no? Esto tiene que ver con que si sí, los compañeros cuando le dan la posibilidad de capacitarse claramente lo acaba de, de demostrar Flor se inscriben a los talleres sí. es bueno aclarar que estos talleres son absolutamente gratuitos no que también es una oportunidad así que bueno, nada empezamos ahora empezamos, creo que el, en, en el la semana que viene, el lunes no. 13 comienza lunes 13. y nosotros por ejemplo en Cañuelas con Iván, eh, nos mostró hoy antes de que, que ingresen todos eh, prácticamente en Cañuelas todos los que están inscriptos no es de ninguna cobertura ni nada eh, son vecinos que van llegando y pregunta cuando ven el, el logo goma, y vienen y preguntan acá. Y en realidad hay un número de teléfono en cada flyer donde se pueden comunicar y ahí eh, reservar un lugar para eso. Sí, ¿Sí? sí allá sobre la Bucatrés lo mismo se notó, los compañeros y mucha gente, muchos chicos de afuera se anotaron de varios cursos Que a la vez preguntan que si siendo de allá pueden venir por ejemplo acá porque les interesa alguno. No. Bueno, pero yo creo que va a haber una planificación, más nada ustedes lo no van a tener, sí. eh, ¿cada cuánto nos a ir cambiando los cursos y más como para que se entiendan todos los vecinos? Tenemos sí. cursos súper variados, tenemos cursos que duran 3 sí. horas y cursos que duran 96 horas, sí. es claro que el curso que duran 96 horas va a acceder el trimestre, el trimestre. ¿no? ¿Son todos gratuitos? Todos gratuitos. ¿Y todos de ellos de ellos todos te llevas un diploma certificado por el ministerio. ¿Y quién lo alguien del ministerio? Mira. No, los dan todas personas capacitadas para darlo, por eso fuimos buscando lugares donde el que te dé el curso realmente sepa de qué está hablando, porque si no terminamos haciendo algo que es, que, no, que no funciona, no le termina funcionando a nadie. Por eso hablamos con Rodrigo, claramente, que es el lugar eh, ideal para hacer los cursos que tuvieran que ver con agricultura, los dirán ellos, uh -huh. claramente. Y después lo que estamos haciendo es que todas las personas idóneas nos entreguen un currículo, se los entregan a las chicas de Cultura y Educación, se evalúan esos currículos, no tienen por qué ser compañeros de la economía popular, porque claramente a veces nos faltan a nosotros compañeros capacitados. Sí. Lo mejor es que el compañero que va a un curso salga sabiendo de qué era el curso. Y a eso apuntamos, así que estamos recibiendo también currículos para todas las temáticas que tenemos. En Cañuelas adelantamos, por ejemplo, lo que es carpintería, Tenemos un vecino de cañeras que el cual se va a hacer, por una de las posiciones creo que es ser monotributista, se va a hacer el monotributo porque él nos va a enseñar a los que vengan a dar el curso para carpintería, o sea, no es que específicamente tiene que ser eh, profesor, de la agrupación como dijo Marta, por decir un vecino que tenga… Además tiene que facturar, porque claramente el docente factura las horas docentes, uh -huh. así que claramente el, el, el que vaya a dar el curso no solamente tiene que facturarse ser monotributista, sino que además tiene que estar el ítem de capacitador dentro del monotributo para mí, está por demás, lo esperábamos mucho nosotros este proyecto eh, así que estamos muy felices de que salga, creo que es un proyecto 96 talleres para los compañeros es un proyecto interesante eh, y poder cerrarlo con otras organizaciones, nosotros la verdad que venimos de una historia solidaria, nuestra organización así que lo que seguimos haciendo es esto, generando solidaridad con las otras organizaciones yo quería agregar una cosita que es como venimos de dos años de pandemia, de tiempo muy... De, de, de, de estar aislados bastante... la rutina, por lo menos lo productivo, nos aísla bastante, o estamos todos resistiendo al cotidiano, ¿no? Como para poder llevar adelante cada uno su vida y su familia lo que fue Y creo que en el caso nuestro es que viene un poco esto a apuntalar un poco de formación en territorio que nos va a permitir vernos, formarnos, que no hay que dar el curso es el que forma, sino que va a ser un enriquecimiento, es como una oportunidad y un desafío, nosotros estamos ahí en una zona peruana bastante extraña, la Lagarita se puso medio extraño, no es más eh, que el lugar de muchas huertas y demás, sino que hay que muchas casas, que... así que bueno, es un desafío para nosotros ahí este, este, este llevar a cabo el tema de la huerta, que es mucho agachado, les cuesta... Está, está lejos de la, la tierra de la tierra así que es un desafío para nosotros y estamos agradecidos de, eso, ¿no? de poder tener esta oportunidad de esta instancia de formación y de encontrarnos que, que nos estaba faltando para